Bienvenidos. Fórmula en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Comenzamos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número dos mil de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy sí es el cumpleaños de Fórmula en los Negocios. Bueno, fue el día de ayer, 19 de abril, pero pues como ayer fue domingo, no hubo programa, pues es hoy, así es de que hoy es el cumpleaños. Que lo vamos a festejar el viernes. Ya acá Regina me dice, oye, cuánta pachanga a cada rato, ¿no? Está bien o qué? Otra vez. <ríe> Así es, amigos, arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón el control operativo y Alejandra Guzmán, que le encanta Laura Alcalá que nos acompaña también en esta en esta, Hola, en esta noche, ¿cómo estás Laura? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia Y un saludo a Josefina Cardoz, ahí donde me escuche en la tienda La Tutuna Ah, te está escuchando Que, que por ella me gusta Alejandra Guzmán Porque ¿Sí? ella siempre lo ponía en la tienda de mi papá Que se llamaba La Puerta de Alcalá Andale. En Plaza fiestas en muchos años fue de las primeras tiendas Que hubo en Mérida, de envoltura de regalos Y, te, y de y ahí te ponían... globos Alejandra Guzmán? Pues bueno, me, lleve, me, me llevo mucho con, bueno, ya casi no veo a, a, a Josefina, la tutuna, pero le mando un saludo y un abrazo y a ella le encantaba, entonces nos íbamos a los conciertos cada vez que venía al palenque, a Ishmaquil, Alejandra Guzmán. Es buena cantante, cómo no, ten cuidado con el corazón, se llama esta canción, nació el 9 de febrero del 68, Alejandra Guzmán es acuario, es una cantante, compositora mexicana de rock en español Juanelo anda, anda pues desatado con, con la música y el rock en español Buena música, buena selección, que quédense con nosotros Está el equipo completo, está nuestro community manager Trabajando para usted todo lo que nos quiera decir en las redes sociales Tenemos un programa especial, el eh, lindísimo Con nuestros amigos de la Universidad Nahuac Mayab Eh, que ya sabe también, la universidad ha estado con nosotros prácticamente los siete años, porque desde que estaba Luis Ángel, pues, este, ha estado todo el tiempo acá en la Universidad Nahuac Mayab, y hoy no es la excepción, nos acompaña eh, Regina Garza, ella es la directora de la Oficina de Transferencia y del Parque Tecnia. ¿Cómo estás, Regina? Que ya has estado aquí varias veces en el programa. Ya, Me da mucho gracias. gusto que estés por acá. Buenas noches a todos. Y Muchas te gracias va a tocar... por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Te va a tocar dar tu tanda porque hoy es el cumpleaños de Fórmula de los Negocios. Yo creo que sí. <risa> <va a tocar. risa> Pero nosotros también estamos festejando. Así que... Ah, claro, 30, 30 años. Ellos 30 ¿no? años. Oye, qué lindo. ¿Cómo ya va? Ya se está ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya está acabando el festejo. <risa> ya estamos bueno, llegando se, al final. Del se festejo. propusieron hacer una serie y una cantidad de eventos importantes para verdaderamente destacar los 30 años de la universidad, ¿no? Sí, yo creo que ya este, hay varias áreas un poco desgastadas, más que nada la de eventos, pero <risa> ah. sí, ya llevamos, bueno, o sea, en el en el programa general habrían más de 70 eventos en el año, entonces sí, wow. sí hemos llevado una buena cantidad de ellos. Pero de por sí, Regina, la universidad también este se caracteriza... Pues de, de hacer eventos, de hacer, bueno, yo me acuerdo desde que inició uh, este uh, lo que era único, antes, <risa> lo que era único, que también tiene como siete años, ¿no? o sí. sea. Sí, nosotros llevamos más o menos los mismos años que formule los negocios. Sí, sí, sí, recuerdo. Sí, llevamos como siete años. Sí, impulsando el tema de emprendimiento, la cercanía a las empresas, así que hay un buen tema en común. ¿Cómo no? Pues sí, aquí has estado muchas veces con... Nos has traído empresarios cuando tuviste el premio, premios, incubados, sí. premios. Hoy o les sea, traigo algo diferente. Algo, di pero lindo, ¿no? También sí, siempre en búsqueda de traerle a los emprendedores, a sobre todo a los alumnos que están egresando de la escuela, pues, ¿qué van a hacer? No? Un mundo tan convulsionado como el nuestro, en donde eh, no es tan como antes, no oye, pues, ¿qué vas a hacer? No, pues, me voy de... Salgo y me voy de gerente a una empresa. Ajá. Pues, hubo un estudio recientemente, no tengo las cifras así concretas, pero sí sacó una cantidad de cuántos egresados salían de todas las instituciones del Estado y cuánta oferta laboral había. Y hay wow. una brecha muy grande... Sí, lo y por creo. eso el tema de emprendimiento se vuelve un tema muy importante, porque realmente si sí la gente necesita autoemplearse Entonces por supuesto vamos a tratar de dar unas herramientas adicionales a lo que la mucha gente ya ha venido hablando se han hecho varios congresos se hablan de las incubadoras, o así sea, hay un esfuerzo y yo creo que hay un tema en el estado en la ciudad, el ecosistema que hemos todos crecido en la materia Correcto. sin embargo también hicimos ese análisis para determinar pues lo que hoy les estamos viniendo a ofrecer que es Scalinov Entonces, okay. Scalino, ahorita hablamos un poquito, tiene dos partes, una plataforma virtual y tiene lo que es el Congreso de Innovación, que es la invitación okay. concreta. Este, y yo creo que es una plataforma de, yo digo, herramientas adicionales que necesita el emprendedor, el empresario, para terminar de crecer su negocio. Eh, Regina, dime una cosa, ¿tú cuánto tiempo tienes trabajando en la universidad? Siete años. Los, o sea, tú entraste a manejar la parte de incubación. Yo entré a manejar la parte de innovación. De innovación. Okay. Y dentro del tema de innovación se vio oportuno que el tema de incubación estuviera dentro. Pero digamos que mi paraguas grande o sea, es la innovación. Correcto. Pero tú armaste la incubadora, que ha tenido mucho éxito. Le dimos un poco más de forma. Ya venían con un proyecto en la Escuela de Negocios ah, de okay. crear la incubadora, okay. como se estaba manejando las incubadoras en muchas partes del país. Y con, vamos a decir, con la propuesta que traía Secretaría de Economía, Pero lo que hicimos fue ir entre, integrando el ecosistema. Me da mucha risa cuando hablo de la palabra ecosistema, porque todo el mundo habla así como que una palabra rara, ¿no? Pero sí es importante entender es que el ecosistema correcto, correcto. no es una unidad de negocio propiamente, sino correcto. que son muchas partes que hacen que realmente se creen empresas. Por eso es ecosistema y el ecosistema, así como su, como diría, a lo mejor este... El diccionario tiene que ver con el ambiente. o sea, Correcto. Si, pues sí que si vemos la palabra que significa es el ambiente, ¿no? Pero en este caso es un ambiente emprendedor, un ambiente de empresa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, la pregunta que nos hacíamos hace siete años es ¿qué tenemos que hacer como institución para crear el ambiente emprendedor? Correcto. Y en eso también, ¿qué tenemos que hacer para crear un ambiente innovador? O sea, porque ahí se Correcto. unen las dos cosas, ¿no? Y que también déjame decirte, eh, fue un reto importantísimo para la universidad, porque era cambiar casi una cultura completa. Las universidades fueron diseñadas y creadas para crear empleados capacitados y preparados. Había que cambiar esa cultura ¿Seguimos? y ha sido ha sido importantísimo el trabajo que ha hecho la Nahuak Maya en ese sentido. Sí, seguimos con el reto, el reto sigue en la mesa puesto, pero sin embargo, tras los años hemos académicamente también he hecho sinergia con el área académica para ir modificando claro, claro. algunas áreas de la universidad, algunas propuestas de educación para que vaya más acorde a esto, ¿no? Como que una cuestión es la teoría y otra cosa es la práctica. Y aquí hay tratar de irlas uniendo un poquito más a la creación de negocios. Así ¿Tú que, estudiaste en la Nahuac Mayab? Yo sí, doble. <risa> no, o sea, Yo estudié la licenciatura en informática y luego estudié la maestría en alta dirección. O sea, wow. doble Pues qué bueno, felicidades, porque entiendes claramente el concepto este de innovación y el concepto de, de los emprendedores porque no es fácil meterse a, eh, yo sé que hay muchos que se meten al mundo emprendedor por eslogan, por por, por fa, fama por etcétera, pero no, hay que trabajar fuerte con con quien verdaderamente tiene que aprender cómo poner un negocio claro y yo creo que tenemos una parte este, aquí voy a unirlo con el tema empresarial, yo creo que hay una gran comunidad de empresarios que tenemos desde hace muchos años, pues han hecho Mérida lo que es la parte comercial, servicios, o sea, han hecho Mérida lo que es, pero el reto yo creo que está en volver a la industrialización, o okay, sea, lo que dejamos okay. de crear fue industria. Entonces, el tiempo de dejar de crear industria nos pone un riesgo de en qué innovar. Entonces, uh -huh. Yo creo que crecimos mucho en comercios y servicios, que no es de meritorio, es bueno porque le da un crecimiento a la ciudad, pero tenemos que regresar un poco a la empresa de alto impacto, correcto. que al final es la incubadora Estoy que somos, de acuerdo, sí. y entonces es cómo te ayuda a incursionar a que te vuelvas un alto impacto. correcto Entonces es parte también de la propuesta de, de hacer cómo te ayuda a que hagas eso. y Entonces ahí vamos a regresar a poner la semilla de las empresas o de la industria. Correcto, y estoy de acuerdo contigo. Eh, perdimos esa, bueno, aunque nunca la tuvimos, vocación industrial, manufacturera, y ahora la hay que retomarla con la innovación y la tecnología, porque la industria ha cambiado enormemente y tenemos industrias como toda la energías renovables como todas las tecnologías de la información, que vienen a, a, a modificar el ambiente industrial. Excelente plática, Regina Garza. Bueno, ya la conocen ustedes y además pues este siempre con temas importantes y relevantes para usted Gracias por acompañarnos. Vamos a tener un tema sensacional. Es aniversario de Fórmula en los Negocios, siete años. Así es de que quédese con nosotros. Vamos un corte comercial y regresamos.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 Empezamos aquí, escuchando esta linda canción Yo te esperaba, de Alejandra Guzmán Fue eh, verdaderamente, yo me acuerdo cuando se lanzó de cantante Y pues la hija de, de, de, la, de la Guzmán cantaba esa de Popotitos, ¿no? No, pero desde chiquita, ¿no? Y, y todo el mundo pensaba y decía, oye, no va a opacar pues, no, no va a opacar a su mamá Y mira cómo salió esta ah. chamaca cantando de maravilla, ¿no? O pues sea, un estilo, buena emprendedora, ¿correcto, recién sí, sí. Formó su estilo eh, eh, completamente diferente es, es a su mamá. Es nuestra Madonna mexicana. Es nuestra Madonna mexicana. Sí. Y está igual de chapada de la cabeza, pero... Sí. Buena cantante. <risa> <risa> buena música, buena selección, aquí Alejandra Guzmán. Y bueno, pues aquí a Regina, a la hora se ve que les gusta... Alejandra Guzmán, le atinaste, mi querido mi querido eh, Juanelo. Bueno, para los que no lo ubiquen bien, pues ella es hija de Enrique Guzmán y de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, y por eso hablábamos de su mamá, ¿no? Su, su voz y su estilo han verdaderamente conquistado el mundo. Buena música, buena selección, déjeme darle una recomendación. Nosotros por lo pronto eh, eh, le comentamos que el viernes 24 vamos a hacer una transmisión especial remota desde el restaurante La Mansión, porque vamos a festejar nuestro séptimo aniversario Este, ¿y por qué no? Pues ya yo nomás ando buscando pretextos para hacer pachangas y nuestros patrocinadores que nos consienten y nos abren las puertas, ¿no ha ido a la mansión? ¿Te, te gusta la mansión, Regina? Sí, sí me gusta. Desayunó la vez que fui, fui con con ustedes invitados ah, ustedes, así que sí me gustó mucho, sí, sí. bueno. A ah, desayunar no ha ido. No ha sido a desayunar. Mira, la señora con una mimosa. ¿Sí? sí? con su cerecita en medio muy rico y los desayunos están fabulosos, sí. la, verdad la verdad están que, muy ricos miren amigos, la mansión es un restaurante de lujo aquí en la ciudad de Mérida es uno de los restaurantes mexicanos tradicionales desde hace 57 años y lo interesante es de que tienen platillos originales desde hace 57 años que han sido y son un éxito por su creación, su sabor su originalidad Mire, es el único lugar donde venden tacos de tuétano. Yo le recomiendo que los pruebe, están buenísimos. Es el único lugar donde le pueden hacer unas costillitas al carbón, le ponen el anafre en su mesa, le, le marinan las costillas ahí a su gusto. Usted las puede poner en el anafre y se las come en el momento que considere que están listas. Es un, un verdadero restaurante original. De steak mexicano No pierda la oportunidad de ir No es caro, si sí es de lujo Pero no es caro Vaya a la mansión, yo se lo recomiendo eh, Tiene hora feliz De 5 a 9 de la noche Tiene descorche, mire usted puede llevar Sus máximo dos botellas Y, y le vamos a regalar Le vamos eh. le van a regalar el descorche <ríe> eh, Puede también el llevar A festejar su cumpleaños El festejado no come Fíjese, esto es de lunes a miércoles y, y tiene las mimosas que ya platicamos. Y mire, si usted va a la mansión y dice que escuchó Fórmula de los Negocios, le regalamos una copa de vino y disfrute. Tiene cortes de carne, tiene platillos estilo México, tiene verdaderamente una gama y una carta para chuparse los dedos. ¿Dónde está la mansión? Plaza Solare, en frente de San Antonio Cucul. Por la calle 49 Viniendo a media cuadra del Pocito Así es de que no tiene problema Ni de estacionamiento Tiene un edificio con cuatro pisos De estacionamiento Así es de que ahora con tanto calor que hace Su coche está techado Así es Porque voy a dejar el coche en el sol Va, un día, un día lo va a encontrar hecho, Lomo se va a derritir <risa> No <risa> Vaya la mansión, allá lo esperamos Bien Eh, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y la directora de la Oficina de Transferencia y del Parque Tecnia de la Universidad de Nahuac Mayab, Regina Garza. Eh, seguimos con el tema, Laura, porque es muy importante esta conferencia Scaling sí, este, Up 2015. Este Congreso Internacional ¿no? de Innovación Scaling Up que se va a hacer en la Universidad de Anáhuac Maya este próximo 6 y 18 de mayo. ¿Por qué no nos platicas un poquito más, Regina, eh, a qué se va a abocar este congreso, quiénes vienen y qué temas se van a tratar? Ok, perfecto. Bueno, la invitación es para el 6, 7 y 8 de mayo en las instalaciones de la Universidad de Anáhuac ahí es donde se va a hacer. ¿Es todo el día? Es cada uno prácticamente todo el día, ok, tenemos desde las 9 de la mañana hasta más menos 7 y media de la, de la noche. Vamos a tener allá pues, unos breaks y también la gente para que no se pueda movilizar, que puedan ahí comprar su comida porque le estamos poniendo un costo muy accesible. Muy bien. Sin incluir la comida, porque si no eso nos encarecía todo muchísimo más. ¿no? Claro, pues la, claro. Entonces, ahí se va a poner muy accesibles pues algunas algunas cosas de los patrocinadores que en eso estamos definiendo, para que realmente la gente pueda adquirir sus alimentos a un precio muy muy accesible. Entonces, el evento se va a iniciar el miércoles 6 de mayo. Vamos a tener una gran ceremonia de, de inauguración y después de eso pues ya empezamos los, los tres días de conferencias un poco el esquema de lo que de lo que vamos a proponer es que hay una mezcla de conferencias junto con talleres. Eso okay. es muy bueno. Entonces, este tenemos a gente viniendo de Londres, viniendo de Estados Unidos, de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que sí es una oportunidad tanto de capacitarse el emprendedor, el empresario, el consultor, claro. el que está muy metido en el ámbito. El el muy muy importante para nosotros es el investigador también, porque esa parte que hablábamos hace rato de la era del conocimiento. Correcto, correcto. Es, Quien está generando conocimiento, pero no sabe qué necesita para volverlo negocio, para poder comercializarlo, esto es un congreso muy hecho para eso. Voy a dar un ejemplo de una conferencia. no Tenemos a Víctor Sánchez de una empresa que se llama Pragmatec, que el tema de la conferencia es qué es la vigilancia tecnológica y para qué sirve a una empresa. Okay. Okay. Entonces, por ejemplo, esta es una herramienta, él va a explicar qué es, pero es una herramienta que le sirve mucho a la empresa para tomar una decisión de qué nuevo producto va a sacar, cuando estamos hablando de que es un, un, un producto, llamémosle, basado en el conocimiento, es Correcto. decir, se creó una patente, hay una protección intelectual de esto, de esto, y queremos ver en qué momento sale al mercado. O si sea, hacemos así el ejer ejercicio práctico es pues cuando se iban a sacar las iPads, ¿no? Entonces, decías, bueno, hubo un proceso previo del patentamiento y en qué momento se vuelve, sale al mercado y la gente lo compra, y no quieres que salga la competencia antes. Entonces, toda esa, uh -huh. Si lo vemos tecnológicamente, entonces, ¿qué herramienta te sirve para decidir en qué momento es oportuno o no sacar la campaña? Plan. Pero la base mucho está en quién tiene la protección intelectual, cuánto tiempo tiene la patente, porque ahí tiene un plazo. Entonces, manejar esa herramienta, hemos visto que es, que no se conoce su utilización, claro. ¿okay? y que no sabe la empresa para qué le sirve. Entonces, para nosotros esto es una cuestión muy muy importante y hay una conferencia dedicada a eso. Importantísimo tema, eh, porque me haces recordar cuántos inventores mexicanos han perdido sus inventos por no tener una herramienta o no seguir un proceso como el que nos van a venir a enseñar en esta conferencia. O sea, empezamos desde eh, González Camarena con la televisión a color, no la patentó aquí en México, la patentó en Estados Unidos porque se la compraron en 200 dólares. Sí. ¿Te puedes imaginar eso? Hay mucho ¿Qué, qué importante sí. es eso Es mucho el ejercicio, pero si sí hemos visto que hay un desconocimiento de las herramientas correcto, actuales. Correcto. Y esa herramienta también va acompañada de otros softwares y de otras cosas, pero sí sentimos que es una herramienta ponerles en la mesa. Traemos una persona, la verdad es que yo conozco al señor en, en lo que hemos tenido de sinergia con, con la Universidad de MIT en Boston, que es Lou Goldich. Lugo Adminich es un personaje, o sea, la verdad es que ojalá que tengan oportunidad hasta de entrevistarlo, es un personaje el señor, él ha mentorado más de 3000 proyectos en MIT de emprendimiento. Bueno, él va pues sí, el, el MIT lo bueno, lo malo, lo que ha pasado qué te puedes encontrar, hablando también de tecnología, o sea, qué tipo de tecnología entonces él da una conferencia magistral el día 7 la verdad es que además él es un personaje entonces la verdad es muy muy sensacional la verdad amigos no se pueden perder estas conferencias, arrancan el miércoles 6 de mayo y aquí Regina Garza y la Universidad de Anahuac, Miami nos trajeron dos códigos para que usted se registre Y le vamos a regalar el boleto de entrada a todas las conferencias. A, a, los, a los tres, tres días. días. Sí, los wow, días. así de que a las dos primeras personas que nos marquen, emprendedores, empresarios, estudiantes que quieran montar su, su negocio, los dos primeros que nos marquen, 926893, les vamos a regalar a cada uno, a los dos primeros, un un código electrónico. Para que se registren en la página, ahorita les explicamos cómo se tienen que registrar para que pues les den gratis la entrada a este SAVE. The Day. Ah, bueno, pero este es el código, el Scaling Up 2015, Congreso Internacional de Innovación en la Universidad Anahuac, Mayapé que la verdad, amigo, no se lo puede perder, es algo verdad déjeme decirle, la entrada vale 800 pesos, 800 pesos para los tres días, 800 pesos para los, para tres, los días. tres días, que sí. está sumamente accesible, así es de que registres en la página y ahorita le damos los datos, así es de que márquenos 926893 en lo que nos vamos un corte comercial.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 con él a mi costado no es igual estar contigo no es que esté mal ni habla pero le falta madurar es casi un niño la como Amigos, regresamos verdaderamente con esa voz aguardientosa que tiene Alejandra Guzmán. Le pone un toque a sus canciones, sensacional. Hacer el amor con otro, otra de las grandes éxitos de Alejandra Guzmán. Eh, bueno, aquí Laura está casi bailando en la mesa porque le gusta mucho Alejandra Guzmán. Eh, quiero mandar un saludo a don Enrique Guzmán. Alcalá Erosa que es su cumpleaños El día de hoy le mandamos un abrazo y un saludo Que vamos a festejar Con él al ratito No ¿Qué? se puede decir cuántos años cumple No bueno yo sí les puedo decir <risa> que es mi suegro <risa> Pero te mandamos un te saludo Te mandamos un abrazo Enrique padre. Que la pases bien eh, eh, Nos veremos al ratillo Bien amigos regresamos Déjeme darle una recomendación Que es importante para usted Eh, Avenida, Avenida Yucatán, privada residencial. Nuestros amigos de Sadassi, todo el mundo cumple años aquí, Sadassi, 40 años, la universidad, 30 y nosotros siete así es de que estamos de festejo en festejo. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir, es eh, el último fraccionamiento que eh, lanza eh, Grupo Sadassi, pero en este eh, caso es un concepto residencial de en privada residencial. Eh, es verdaderamente impresionante los beneficios que obtiene usted. Miren, la primera es un condominio cerrado 24 horas con vigilancia los 365 días del año. Es verdaderamente impresionante. Además, la entrada del de la privada residencial que está sobre Avenida Yucatán, allá en el nororiente de Mérida, es, es verdaderamente espectacular. Eh, es preciosa la entrada... Muy bien, ven eh, y conoce Avenida Yucatán este nuevo concepto residencial que creo yo que es único en la Ciudad de Mérida porque está dentro de la Ciudad de Mérida acuérdense que aquí todos los fraccionamientos que construyen están del otro lado del periférico y este no, está dentro de la Ciudad de Mérida está a cinco minutos de Plaza Altabrisa está eh, cerca de hospitales como el Hospital Estar Médica y el de alta especialidad tiene fácil acceso ...al anillo periférico. Ven y conoce, tiene dos modelos de residencia, Santana y Santa Lucía. Ambas casas con estos conceptos de doble altura en la casa... ...que le dan una amplitud eh, formidable a las casas. Una ubicación excelente. Eh, acabados, acabados de lujo. Tres recámaras, tres baños y medio. Amplia cocina equipada, se le entregan con cocina... Eh, le entregan los closets vestidos, todo con to, de las tres recámaras le entregan aires acondicionados está re chévere pues ya nomás llevas tu hamaca y ya ropa eh, y tu ropa, eh, y tu ropa bueno. muy importante muy, eh, comedor, terraza terrazas al aire libre que tiene y tienen, mire, tiene un centro tiene chapoteadero para los niños tiene área social tiene piscina tiene un área para hacer sus fiestas, sus eventos, la verdad que es un lugar sorprendente para vivir. Ven y comprueba que es el mejor lugar para vivir, te esperamos, te voy a dar el teléfono, 941-21-85, 941-21-85, o métete a su página, www.zadasiyucatán.com.mx, diagonal avenida Yucatán, no pierdas la oportunidad. pero bien Nos acompaña aquí la maestra Regina Garza, directora de la Oficina de Transferencia y Parque Tecnia de la Universidad Nahuac Mayab, y Laura Alcalá, platicando con nosotros. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert, muy interesante este Congreso Internacional de la Innovación de Scaling Up de bienes del 6 al 8 de mayo y fíjate que aquí en la página, bueno, también la vamos a decir, ¿no? Bueno, ya tenemos a los ganadores. Correcto. Que son los, los nombres Robert? Eh Roger Gamboas Salazar ¿Y? y José Alberto Ramírez perfecto, y tiene perfecto. que venir aquí a la estación son, a buscar sus claves bueno, si José sus, Alberto sus Ramírez clans, es el que siempre nos escucha, es, es un emprendedor que está poniendo sus negocios pues que José bueno, le va a ser muy útil te va a ser pues muy útil José, José, José Alberto bueno, José claro Alberto, que, que sí lo y, y bueno, siempre está pendiente, mira amigos lo que es estar pendiente en horas de programa. oficina pueden venir aquí a la estación no, no, no, no. Ah, bueno, sus, sí, aquí les vamos a dejar mañana aquí están las, claves de, las claves, para el que código. ustedes metan los códigos, los códigos para que les den su pase y gratuitamente. Gratuitamente, tienen que venir mañana a partir de las 10 de la mañana, aquí en, Nilda, orcinas, aquí en las oficinas, con la doña Nilda, les entregamos su save date. Bueno, es el código para entrar. Eh, ahorita explica, Regina, cómo Entra a la página y cómo también Usted que quiere comprar boletos para Ir a este Scaling Up 2015, que no se lo debe De perder. Bien, ¿con qué seguimos? Pues, ¿a dónde entran, Regina? Ya que estamos en el tema, ¿verdad? ¿En qué página entran para que de una vez empiecen Los que nos escuchan, empiecen a ver De qué se trata este congreso Y vienen empiecen a separar sus boletos Y que nos platiques eh, eh, esta Este lanzamiento De la plataforma de Scaling Up? Ok, eh, tenemos la dirección es scalingup.anahua.mx, de hecho este directamente pueden entrar a la página y van a tener un banner y les va a llevar a esta dirección. Y esta dirección a su vez les va a llevar a la página de registro de Boletia, que también pueden entrar a través de, la, de, de Boletia. Y ahí mismo, como si se cualquier compra de, de eventos de, de ese tipo, pueden entrar a la página y y van a seleccionar ahorita todavía tenemos dos días más de lo que nosotros le llamamos el early adopter. El early adopter es es hoy sí que el early adopter es el que el que, el que, el el que compra adopta. la tecnología oh, temprana okay. en este okay. caso para ir con ese el early adopter tiene uno o dos días más, que es el 50% del congreso, que es hoy, bueno, mañana y pasado, prácticamente está abierto el early adopter para que entonces cuando seleccionan en Boletia en eh, ¿Qué tipo de boleto? Si agarran Earlyar Opter en estos dos días, les va a dar automáticamente el 50%. ¡Wow! Pasando ¡Está buenísimo! dos días, Ajá. ya no, ya van a tener que pagar los 800, los 800. pesos. Okay. En el caso vaya. de nuestros ganadores, van a entrar en el, en el buscando el boleto completo, okay, pero van a poner el código de promoción que se le está dejando aquí y ese claro. tiene 0%. Ese es un descuento del 100%. Correcto. O sea, ¿se les eh, da su boleto inmediatamente? Sí, es como un código de promoción sí, y nada sí, más sí. el código de promoción tiene el 100%. Y ahí ya tendrán sus datos completos, como cualquier persona que haga su registro de nombre, etcétera, etcétera, para que tengamos el registro y las formas de pago que son a través de tarjeta y ahí tienen el pago en efectivo y demás, pero todo es con la plataforma de boleteo. Okay. Oye, pues tenía que ser con alta tecnología, ¿verdad, Regina? Pues poco de hablar de innovación, tendríamos que hacer un poco el ejemplo. Sí. ¿Por qué no nos platicas? estábamos Nos estabas explicando en el corte la plataforma, porque suena muy interesante, amigo, de que usted también pueda presenciar y seguir todo lo que se va a dar en la conferencia lo importante es que lo haga en vivo y en persona, porque los conferencistas pues son muy importantes y connotados. Pero, pero hacerlo a través de la plataforma, la plataforma me imagino que va a quedar permanente, la, la plataforma inicia a partir del 7 de mayo dentro del Congreso. Correcto. Okay, y va a estar abierta hasta el 29 de mayo. Oh, okay. pues eso está sensacional. Ahora, para nosotros, eso se llama la plataforma, que es es una feria virtual. Correcto. Okay. Entonces, ¿Qué significa una feria virtual? Es que se pueden poner empresas y vender sus productos. como El día 7 puede entrar cualquier participante a ver qué empresas hay y querer comprar o hacer negocios o escuchar conferencias a través de internet. Vía o, virtual, vía, o sea, lo puedes hacer desde tu computadora. Todo es en la nube. Sí, entonces wow. vamos a decir que el día 7 se va a hacer dentro del congreso el lanzamiento. Yo hago yo hago el ejemplo de que es como si fuéramos una expo. Entonces el uh -huh, día 7 uh -huh. abres las puertas de la expo. Y entra el participante que quiera ver que hay, oír conferencias... Y pueden ver los negocios. stands de todas las empresas que están ahí exponiendo. Sí. Ahorita lo que sí estamos trabajando junto con Scalino, que es una marca registrada en conjunto, a partir de ahorita es que si hay empresa que digan, oye, yo quisiera ponerme en el stand, que es un stand virtual, hay una forma de registrarse. Correcto. Y las empresas que participen en Scalino tienen un descuento adicional. Entonces wow. sí es importante que a la hora de entrar a la plataforma se dirijan conmigo para que les den también su código en específico. ¿Para poder entrar? Es un poco, también es una innovación alrededor. Entonces, en vez de que tengamos toda una feria completa de muchas exposiciones, <risa> esto es una feria con cuatro o cinco países. En esta Chile, Colombia, México, Perú y Reino Unido. ¡Guau! Wow. Oye, Regina, ¿cómo le haces? porque Con gente, no. con un, no. gran, gente equipo sí, con un grandes, gran equipo de trabajo y con grandes alianzas. O sea, también hay que tomar en cuenta que claro, hicimos claro. una alianza con... con... Por, porque también es importante ver todos los patrocinadores que tienes atrás de todo esto. ¿no? Tengo el, muchos patrocinadores y tengo mucha gente ayudando. O sea, Oye, tengo y en mi empresas... mismo instituto... De, de emprendedores lo tienes sí, a un lado. Sí, tengo al INADEM, tengo a la parte del IEM, del gobierno de Estado, a la cefoe al municipio de Mérida, a ProMéxico. O sea, sí nos están apoyando porque también hemos hecho un una parte de ecosistema en, en el o sea en el conjunto, ¿no? Uh -huh. Y cada uno de ellos nos está nos está ayudando para hacer su parte. Y tenemos los patrocinadores tradicionales Correcto. como Sportcity y como como la Parrilla, como uh -huh. la Rocoba, que creo que uh -huh. también están con uh -huh. ustedes. O sea, tenemos varios, pero claro. ya con otras actividades muy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 Fui tan allá Las motos, el rocatrón cuero tachuelas y alcohol que estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que es un gran muelle de acero No se me salga del pecho Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios Escuchando a Alejandra Guzmán con esta canción que se llama Llama por favor ¿Cuál es la canción favorita que te gusta Laura? De Alejandra Guzmán Híjole, Son un montón Son varias, mayormente las antiguas Las que está poniendo Juanelo son de los mejores Se me hace que tú le pediste a Juanelo que las pusiera <risa> Regina cuando llegó, <risas> allá, porque también a ella le gusta entonces. Buena selección de música, Llama por favor de Alejandra Guzmán, otro de sus grandes éxitos Fíjense, ella ha vendido más de 20 millones de copias de discos en todo el mundo 20 millones, ahí tiene usted, eso es el éxito de Alejandra Guzmán gracias, gracias Juanelo espero que le haya gustado, yo sé que usted va saliendo de trabajar, es lunes arrancando la semana, hace mucho calor súbale al aire acondicionado baje la velocidad, súbale al radio quédese con nosotros, que le tenemos eh, un tema sensacional déjeme darle una, una recomendación importante Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Medicina y Diagnóstico de Vanguardia para su salud y la de sus seres queridos. Déjeme decirle que el Centro de Especialidades Médicas tiene la más robusta plataforma tecnológica de diagnóstico. Es verdaderamente un orgullo tener como patrocinadores al Centro de Especialidades Médicas, porque eh, son empresarios que se han eh, puesto en la mira verdaderamente tener la más alta tecnología aquí en Mérida disponible para usted, ...pero sobre todo en el proceso de diagnóstico, que es lo más importante. Está integrada por avanzados equipos con tecnología de punta como el tomógrafo de 128 capas. Yo lo que siempre digo, 128 capas, te, te ven hasta los pensamientos, mano. Y los equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía y de laboratorio integral para darle... Eh, a, ...sobre todo, amigos, tienen precios sumamente accesibles... Eh, es lo que usted espera y necesita, precisión, confiabilidad, rapidez en su diagnóstico, que es lo más importante. Venga, lo esperamos y lo asesoramos y le damos la mejor atención, calle 60, entre 35 y avenida Colón. No pierda la oportunidad de eh, conocer verdaderamente para diagnóstico las plataformas que tienen. Y también los ellos vienen los miércoles cada 15 días al programa, a platicar temas de salud y nos han traído especialistas verdaderamente connotados y hemos tocado temas, temas importantes para usted. Pero bueno, regresamos al programa, nos acompaña la maestra Regina Garza, ella es la directora de la Oficina de Transferencia y Parque Tecnia en la Universidad Nahuatl Mayar, que también a partir de hoy, de este lunes, nuestros amigos de la Universidad Nahuatl Mayar Ojalá tú estés todo, cada 15 días, Regina, yo sé que no va a ser posible porque hay un montón de maestros que quieren venir, pero a partir de hoy, cada 15 días vamos a tener a la universidad con temas especiales. Así es de que a lo mejor en 15 días nos trae los resultados de las conferencias, ¿no? Claro, en 15 y, días. Y probamos la, probamos la plataforma. Sí, sí, sí, sí. Ahí Pero hablamos bueno. después de la, de, de la plataforma y qué podemos hacer allá. Pero ya aprovechando el tema médico, viene una persona de Harvard, de la Escuela de Medicina. Ándale. Que él ha hecho tecnología de la salud, por ejemplo, en la parte genética. Entonces, ha, hablado, wow. ha hecho ciertos, unos kits, por ejemplo, y de eso ha hecho tres empresas. Wow. Entonces... <risa> Un poco bueno. es el ejemplo, no solamente a hablar del emprendimiento de base tecnológica, de lo que hablábamos antes del conocimiento, sino es un ejemplo real, él lleva tres empresas y claro. él viene a hablar de cómo lo hecho. Y él es mexicano, nada más Fíjate que de la fuga de cerebros de antes. Bueno, de, pues si de... viene de Harvard, pues sí. es este... Ya vive en Boston, pero él es mexicano que está allá. Y así como él, tenemos otras personas hablando del tema, por ejemplo, del mundo sustentable. También hablamos de la construcción, de la innovación en el área de construcción innovación en turismo que ejemplo, es muy importante sobre todo para Mérida tiene una vocación turística muy importante Sí, y el tema de industrias creativas, que no sé si con, con ustedes hemos tocado un poco este tema, que es un tema también que estamos impulsando mucho, que tiene que ver con los medios, con la animación digital, con claro. los contenidos, con toda esta parte nueva, que tenemos dos carreras que van muy afines, que son ingeniería este, en animación digital y diseño multimedia. Entonces, también es como un nicho. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Es transversalmente ver la innovación y que la innovación puede tener una aplicación en muchas áreas carreras Entonces, no es decir, solo es una cuestión de ingenieros, solo Correcto. es una cuestión, no. Aquí la verdad es que si es médico tienes cabida, si eres científico en tienes cabida, si eres, este este digo, administrador, por supuesto que también, ¿no? Y también si el tema que te gusta, tienes arquitecto, hay un tema para los arquitectos en toda la parte de ciudades urbanas, ciudades digitales, que también se tocan algunas Energías cosas. renovables. Energías renovables. Entonces, la verdad es que está completo el tema como para tener un poco de todo eso y aplicado. O sea, todo esto son unos temas de qué están haciendo las personas en esto y cómo te puedes sumar para que tengas esa idea y la sigas haciendo en el futuro. Es importante, amigos, entender que el proceso de innovación, sobre todo a nivel de las empresas, está dado en todas las áreas empresariales. Hoy Yo nomás le hago una pregunta. ¿Usted se puede imaginar una empresa que funcione sin computadoras? Imposible. O sea, ya no se puede hacer. Lo hemos platicado en este programa. Y estas conferencias son una oportunidad para... Es, lo que dices tú me gusta mucho, Regina. Escuchar lo que están haciendo. O sea, no vienen a, a, a contarnos teorías, ni, ni, ni la... No, no, no. Vienen a decirnos lo que ya están haciendo y qué resultados obtienen. O sea... Sí, solo hay dos conferencias, por ejemplo, la primera, que es de Kevin Johnson, que viene de Londres. Es importante que tenemos a seis personas viniendo de Londres, dos viniendo de Boston. Wow. Y la este Kevin Johnson que viene, por ejemplo, él escribió un libro que se llama The Entrepreneurship Mind. Va a estar regalando libros, va a estar firmando libros, wow. y ese sí te da como que un poco de, de guía de qué de cómo debes de emprender, más que nada cómo debes de tener un cambio de mentalidad para ser emprendedor. Claro, lo claro. que más, esa es la única Conferencia, llamémoslo un poquito más motivacional. Las demás son así con una tendencia más práctica junto con los talleres y luego tenemos también a Marcus este Dantus que lo tenemos también en la parte de inversión. La parte de los inversionistas y la gente que también está viendo se si apoya al emprendedor Y en esto hablamos del emprendimiento a riesgo. Entran lo que son los fondos de capital privado. También tiene que ver con ese espíritu de cómo puedo ayudar un proyecto, pero que no. Siempre hay una parte de riesgo en el emprendimiento, como bueno, cualquier en, en toda inversión, por supuesto. Claro. Pero digamos que acá pues todavía es un poquito mayor, ¿no? Entonces, esa parte, marcus Dantos, él creó Guaira. Guaira es una de las incubadoras que salieron de Telefónica. ¡Wow! Okay. Entonces, okay, Marcos sí. viene a dar un tema de cómo se está haciendo las inversiones en el país y cómo es importante mezclar al que quiere invertir junto con el tema de emprendimiento. Que, que también ha habido innovación en la manera de invertir, en la manera de hacer negocios. Digo, ahí tenemos las muestras de Facebook y todas esas empresas que han hecho negocios. A veces uno dice, ¿y de dónde? No? Lu ¿De habla dónde? de eso. Lu, que claro, claro, Lu habla es de eso. De hecho, tiene un proyecto que a mí me encanta, que es el coche que vuela. Entonces lo tienen porque he visto el video. Entonces él es mentor Coche ese. que y fíjate, coche que bolic que se maneja solo, ¿no? Sí, porque ya no está lista para como claro. le placa de qué le ponen. Pues, de coche sí. o de avión. Pero se desprende un poquito del del, no, del o sea, o sea, totalmente. Blog, sí, wow. de hecho luego se los mando para que lo vean en, en, en YouTube ah, ah, yo creo que para darnos una vuelta. No, pero es un proyecto, por ejemplo, que les inversión listaistas le han puesto mucho dinero porque y está en una lista de, de o sea, una lista de gente que está dispuesta a tener a pagar, un coche ¿no? claro. ya puesta pero hasta que la legislación la leg no claro. lo permita pues no pueden sacar la producción completa pero Sí, imagínate está... despegando coches por, de las casas por todos lados sería un verdadero caos pero bueno <risa> sensacional que Eh, tu presencia Regina, muchas gracias no, por acompañarnos, gracias por eh, nuevamente donde se pueden contactar rápidamente es para el Scaling Up 2015 es Scaling Up.anahuacmayar.mx okay. y, y ahí les va a llevar al registro a través de Boletia, pueden entrar también directo a la página de la universidad que es anahuacmayar.mx o a la página de Boletia y van a ver el evento que es Scaling Up Pues muchas gracias. La maestra Regina Garza, directora de la Oficina de Transferencia y Parque Tecnia de la Universidad de Nahuac, Mayap. No, muchas estar gracias aquí. por la invitación. Por acá nos estaremos escuchando. Gracias a ti, a Regina. Muchas gracias, mejor. Robert. Y amigos, Vámonos. no se pierdan ese congreso. Inscríbanse a scalingup.anahuacmayap.mx Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio